Bueno, Juan Carranza, nuevo en Viga ahora en Río Colorado. ¿Cómo estás? Todo bien, vos. Buenos días a todos. Bueno, ¿qué te parece esta nueva experiencia? ¿Cómo la estás viviendo? No es tu primera vez en enviga Contanos tu, tu recorrido. No, ya ya tenemos unos cuantos <risa> encima. Eh, no, la verdad, como todos tienen algo particular, eh, como que te deja ese gran sabor de boca. Eh, hoy me tocó estar arrancando de la apertura. No había que había estado en la apertura. Eh, ...trabajando con los productos típicos de acá, de la granja... ...así que bueno, es como un poco el poner primera... ...arrancando hoy eh, a base de huevos, productos lácteos de acá... ...así que contento. Recordanos de dónde sos y, y a qué te dedicas, ¿no? Más allá de que, que... debe ser la cocina. Eh, mi nombre es Juan José Carranza, soy oriundo de la Marque... Eh, ...soy cocinero, eh, estoy a cargo de la carrera de gastronomía... ...del Ciaer, que está ahí en el Valle Medio... ...así que... Y bueno, ya después de muchos años volvimos a, a nuestra zona. Bueno, contame justamente, CAER, ¿Cómo, ¿cómo se trabaja con los chicos? ¿Qué se siente tener a los estudiantes también en el campo ¿no? de batalla? Eh, Nada, la verdad, satisfacción continua, eh, pura. Eh, fue un poco la, la charla que tuvimos del principio de inicio de la carrera, que yo le quería transmitir lo que, lo que es ser el cocinero real, no, no, no una cajita de cristal de lo que sea una, una escuela de cocina, y que desde el primer Enviga que se hizo alrededor de abril en el Valle Medio ellos tenían 15 días de haber empezado, los mandé a la cancha y bueno, y acá están siguiéndome, van como es un grupo muy grande vamos haciendo sorteos por disponibilidad de los que pueden venir y bueno, y hoy tenemos 8 participantes que van a estar acá después van a estar en la tarde en la bodega Trina a lo largo del día. ¿Cómo, ¿Cómo es esto de eh, implementar los recursos locales de cada uno de los envigas en la cocina tradicional de, de, de, que va adaptándose? Yo creo que nosotros somos la parte final, el, el, el claro. protagonista acá sin el productor, sin la base, no, no tenemos ni huevo, claro. no, no tenemos nada. Entonces nosotros lo único que podemos llevar a cabo es transformarlo en un plato, eh, ustedes comunicando. Eh, y poniendo en valor lo que es el turismo y las zonas que tenemos en nuestra Patagonia y, y en nuestro Río Negro en general, eh, que a veces no valoramos lo que tenemos y es, es momento de, de darlo a conocer al mundo, ¿no? ¿Qué te parece la experiencia, amiga? ¿Cómo, cómo considerás este tipo de encuentros? No, Leo esto es como un plus que, que se necesitaba como para revalorizar todo lo que tenemos y yo creo que es el comienzo de grandes cosas, ¿no? Entonces... Hay que seguir apostando por el turismo, por la gastronomía, por los productores que, que son fundamental, que sin ellos, no quiero ser reiterativo, pero eh, es, es, es, son, son todos. Si no tenemos eso, no tenemos nada. Y ustedes que nos cuenten, ¿no? En Viga, en esta oportunidad en Río Colorado, nos encontramos con Gustavo San Román, su intendente. Muy buenos días, ¿cómo está. Muy buenos días, muy bien. Gracias por visitarnos. Bueno, ¿qué le parece, Intendente, esta, esta propuesta de Enviga? ¿Cómo tomó la, la alternativa desde que se lo planteó Carlos? Bueno, la verdad que muy buena, eh, con, con mucho optimismo, y la verdad que superando las expectativas. Eh, en principio, nosotros lo que veíamos a través de este encuentro gastronómico era la, la posibilidad de, de promocionar todo lo que tenemos, y que obviamente que eso se cumple, pero también lo que estamos viendo es... Eh, el contagio y el entusiasmo que, que generan los distintos actores, ¿no? Eh, incluso los invita a unirse, a trabajar juntos, a conocerse. Eh, eh, hemos descubierto que había eh, desde productores, desde productores, eh, elaboradores de determinados productos y emprendedores que no se conocían entre sí. Entonces, bueno, la verdad que, que el efecto positivo va mucho más allá de lo que habíamos dilumbrado en una primera instancia. Y sirve como promoción para afuera, por supuesto, que es lo que estábamos buscando, invitar a quien va a estar circulando por las rutas y a quien está programando una vacación que nos ponga en agenda a poder ingresar y conocernos. Eh, pero también nos está sirviendo mucho de promoción interna, eh, porque uno va descubriendo que teníamos vecinos que por ahí no conocían todo lo que tenemos dentro de la localidad. Así que la verdad que sumamente contentos, eh, muy agradecido a, a todos los que participan, a los cocineros, en especial a, a Juan Izaguirre, que, que es nuestro y que anda por toda la provincia y por todo el país eh, recorriendo y llevando a, a Río Colorado en, en sus trabajos. Y bueno, y que ha sido también un poco el que ha motivado esto junto con Carlos. Así que bueno, muy contento y con la expectativa de que esto sirve para replicarlo y también para que este contagio y esta iner inercia positiva la podamos sostener en el tiempo. Intendente, más allá de lo que podamos mostrar nosotros como medio de comunicación, cuéntenos, ¿qué tiene Río Colorado para ofrecer? Bueno, mirá, de todo, Muchas lugares muy bonitos eh, para recorrer, para conocer, en un marco de, de, de la colonia, en este caso estamos acá en una granja, Que, que le llama mucho la atención sobre todo a las familias cuando vienen con chicos que los chicos pueden estar entre los animales recorriendo eh, tenemos eh, travesías para hacer en el río, en calle a conocer desde adentro del río algo que uno está también bastante acostumbrado a ver el río desde afuera uh -huh. pero no circular a través de él eh, tenemos bodegas eh, con restaurantes muy lindos Eh, tenemos los lirios, un lugar eh, acondicionado también en la orilla del río para ir a pasar un día de, de campo en familia, así que la verdad que la, la alternativa y las variables son muchas y todas sobre todo eh, en, en estos tiempos con, con mucho espacio al aire libre, con mucha tranquilidad así que la, la verdad que invitar a todos los que nos quieran venir a conocer, que van a disfrutar de días muy lindos, de muy buena atención también eso hay que ponerlo en valor porque En las ciudades chicas como la nuestra hay una atención siempre mucho más, más cordial, más personalizada, que por ahí en las ciudades grandes se va perdiendo, nosotros mantenemos todavía todos esos valores, y bueno, y eso hace también que quien nos visita pueda disfrutar y pasar un lindo momento. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.